de aves españoles ¿Quién es la verdadera madre? Esto sucedió en algún lugar de la India hace mucho, mucho tiempo Una joven madre tuvo que viajar con su hijo a un pueblo lejano Para eso necesitaba cruzar un hermoso bosque La madre estaba feliz porque su bebé parecía deleitarse al escuchar cantar a los pájaros Él se reía mientras trataba de jugar con las mariposas que revoloteaban a su alrededor y parecía encantado con la fragancia de las flores La madre caminó mucho tiempo hasta que llegaron a un lago El agua del lago era de un azul brillante Se veía tan fresco y refrescante que la madre decidió darse un pequeño chapuzón Dejó a su bebé en un matorral de hierba suave en la orilla ...y procedió a darse un pequeño y rápido baño. Mientras la madre se bañaba, escuchó un sonido. ¿Te importa, querida, si juego con tu hijo hasta que salgas del agua La madre vio a otra joven mirando con cariño a su bebé. Ella sonrió. Por supuesto que puedes jugar con él. ¡Oh, qué mono, bebé! ¡Mira qué dulce eres! ¡Ay, oh, qué bonito. Ahora que estoy aquí, no te preocupes. Tómate el tiempo que quieras y date un baño. Al escuchar a su pequeño reír y jugar, la madre se tranquilizó y decidió nadar un poco más. ¿Por qué no puedo escucharlos? ¿Mi bebé? ¡Espere! ¿A dónde te lo llevas? ¡Espera! La madre salió corriendo del agua Y corrió detrás de la mujer Cuando la alcanzó le dijo Espera un minuto, ¿a dónde te llevas a mi hijo? ¿Cómo que tu hijo? Este es mi bebé, así que Lárgate de aquí ¿Cómo te atreves? Devuélveme a mi hijo Ladrona, roba niños Secuestradora, deja en paz a mi hijo Algunas personas que vivían en el bosque pasaban por allí. Escucharon el alboroto y se acercaron. ¿Cuál es el problema? ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ella se está llevando a mi bebé! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ella está mintiendo! ¡El niño es mío! <risa> ¡Ella está tratando de robarme a mi pequeño bebé! Por favor, no escuches sus mentiras Las personas se miraron confundidas No pudieron distinguir cuál de las dos mujeres decía la verdad Y cuál mentía Finalmente, uno de ellos se adelantó Solo hay una forma de resolver este conflicto Debéis venir ante nuestro jefe ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Te estoy diciendo que este bebé es mío! ¿Por qué no me estás escuchando? Todos ustedes son ladrones de bebés, ¿no es así? Nosotros no somos ladrones, pero está claro que una de vosotras sí lo es. Y este es nuestro bosque. Por lo tanto, no podemos dejar que os vayáis hasta que se resuelva este asunto. Ahora venid con nosotros. La gente llevó a las mujeres por los sinuosos senderos del bosque, hasta que llegaron a una curiosa cueva. Hablaron con los guardias en un lenguaje curioso. Entraron en la cueva oscura. No pudieron ver nada, hasta que de repente, como si aparecieran en la oscuridad como un fantasma, vieron al jefe frente a ellos. Balakan. <risa> Uka, ¿cuál de vosotras es la madre? Soy yo. Soy yo. Mmm. Sula. Bien, en el mundo de la jungla hay que hacer lo correcto. El bebé está aquí. Una de vosotras sostendrá la cabeza del bebé y la otra sostendrá las piernas. Las dos tiraréis al mismo tiempo y ya veremos cuál es la más poderosa. Las dos mujeres se arrodillaron junto al niño. El bebé miró a la verdadera madre y sonrió. Él se acercó a ella y cerró su pequeña mano alrededor de su dedo. La madre lloró y acarició suavemente a su hijo. De repente... Se oyeron los tambores Que comience la prueba Ahora Tan pronto como la bruja escuchó esto Tiró de las piernas del bebé Muy fuerte Mientras la verdadera madre Solo miraba con cariño a su hijo Cuando le tiraron de las piernas El niño comenzó a llorar La verdadera madre Estaba horrorizada ¡Alto! ¡Detente! ¡Me rindo! ¡No quiero ser parte de este concurso! ¡Por favor! ¡Para! ¡He ganado! ¡Yo he ganado! Así que el niño es mío. Devuelve el niño a su verdadera madre. ¡Pero yo gané! No, no has ganado. Solo has revelado que eres la ladrona y que ella es la verdadera madre. ¡Oh! ¡Estás siendo injusto! Dijiste que en la jungla el poder es lo correcto. Traje al niño hacia mi lado Sí, dije que el poder es lo correcto Pero quise decir el poder de la maternidad Ella estaba dispuesta a renunciar a su hijo Solo para asegurarse de que no le causara ningún dolor Solo una verdadera madre puede sacrificarse así Aquí está su bebé, señora ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Sé perfectamente quién eres. Si vuelvo a verte en nuestro bosque otra vez... ¡Bien! ¡Escuchad! ¡Bien! Algún día podré quitaros lo mejor de vosotros. Algún día. Si la bruja alguna vez regresó al bosque o no, no lo sabemos. Pero... Está claro que incluso si lo hiciera, nunca podría ganar contra el poder del amor genuino e incondicional de una madre.